Estás escuchando en La Otra Oreja Volvemos al programa La Otra Oreja eh, ¿podés, eh, ¿Podés poner eh, Pablo Gusso en la promoción de, de La Jirafa? Por favor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 Bueno, porque vamos a estar en una feria, en una fiesta, en eh, el pueblito de Chapalmalal, eh, antes de Batán, y esperemos verlo al indio por ahí, a, también a este, podemos ir a ver a Rafa, también el mexicano que vive por allá. Bueno, esperamos, esperamos verlos por allá la quinta feria de, la, de las canteras la quinta feria de las canteras que en el viejo galpón de la estación Chapalmalal un lugar hermoso para ir a sacar fotos ¿eh? una estación derruida ¿eh? pero en el hangar hacen la hacen una feria de artesanos exposición cultural Y se supone que ahí vamos a presentar la otra, eh, la jirafa es una vaca larga y presentaremos también otro libro sobre el zapatismo. Seguramente. Dale, Dale va perfectamente. Ahí estaremos en el viejo galpón de la estación Chapalmalal este domingo desde las 11 de la mañana, de 11 a 19 en el viejo galpón de la estación Chapalmalal. Muy Pero, bien. Muy bien, ¿no? Vamos a los mensajes. Eh, está escuchando Alejandro eh, que me dice que eh, este programa será remitido a los compañeros eh, a los compañeros trasandinos, aunque no sean de River pero bueno eh, me niego a pasar el gol de River porque ya va a haber otros ¿no? ya va a haber otros bueno, este, Olga Morales eh, eh, escuchando el programa Eh, Sonia, eh, Vanina, el Chuza también escuchando el programa. Eh, bueno, hay, hay muchos oyentes. ¿eh? Eh, bueno, por supuesto Pablo Cala, está Guillermo eh, desde Mar del Plata, Pablo desde Colombia, eh, Sonia desde Mar del Plata, Cristian Madia desde, desde Buenos Aires, desde La Plata, Carla, Desde Mar del Plata, Isa de La Plata, por supuesto, escuchando la otra oreja y hay muchas, muchas eh, otras orejas escuchando eh, este programa. ¿Son sos amigos. Sí, son dos amigos. No sé qué dijiste, pero son dos amigos. Basta de mensajes. Ah, ahora me decís que basta de mensajes, ¿no? Me quiero, abuelo, Sí, Me claro, quiero. después de retarme vienen los mimos, ¿no? Claro. Sí, eso es. Por supuestamente, ¿no? Este, bueno. Eh, bueno, vamos a, a retomar. Eh, bueno, eh, ah, Victoria Poletti, que ya estaba en Vierma y ahora está desde Entre Ríos. Victoria, un abrazo. Sí, qué te pensás, ya te lo dije, abuelo. Está bien, listo. Vamos a, a... la música, ¿verdad? La otra oreja latinoamericana Y vamos a homenajear al poeta salvadoreño cuya obra de estilo coloquial y socialmente comprometida Fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana En la década del 60 Nacido en la popular barriada de San José En la capital salvadoreña Estamos hablando de Roque Dalton Bueno, desde muy joven manifestó una acusada conciencia social Que le llevó a militar en los movimientos revolucionarios Que luchaban por las mejoras sociales en Centroamérica Bueno, y... Mmm, este, fue, fue miembro del círculo literario universitario y este, fue delegado salvadoreño en el sexto Festival de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad, en Moscú, en la Moscú soviética. Eh, estalinista, ¿no? Previamente había estado en Chile para cursar estudios superiores de jurisprudencia. Eh, carrera que complementó en su país en Salvador y después en México. Por aquel entonces ya era Roque Dalton, una de las voces jóvenes más prometedores de la poesía hispanoamericana contemporánea. Algunas de sus composiciones habían sido galardonadas en varias ediciones del Premio Centroamericano de Poesía y por supuesto eh, la mención honorífica en el certamen Casa de las Américas y escuchamos ahora a, a Roque Dalton en una poesía poe, poema de amor Roque Dalton y una canción con su con su letra Luz de Bermejo canta tu compañía Roque Dalton por lo otro los que ejemplo. ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Golden Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las base de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso soy con el agramante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los reyes de la página roja. Los que nunca saben nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera. Los que murieron de paludismo, de las picadas del escorpión o de la barba amarilla en el infierno de las bananeras. Los que lloraban borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta. Los que apenas pudieron regresar. Los que tuvieron un poco más de suerte. Los eternos indocumentados. Los lo todo, los lo todo cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo los tristes más tristes del mundo mis compatriotas mis hermanos cuando anochece y tibia una forma de paz no scietas son previsto Nos de saludar a Guille, eh, un compañero que está haciendo eh, un trabajo sobre sui generis. Eh, Cristina Muro desde Buenos Aires, está también Claudia Croco que está estudiando, Diego Ma Martini que está, está escuchando, el grande Rita Lee dicen... ...Gabo Sequeira y Analia de Buenos Aires dice... ...amo la poesía de Roque Dalton... ...y seguimos homenajeándolo a Roque Dalton... ...este poeta eh, salvadoreño... ...que, bueno, eh, su actividad política corría a pareja... a ...su dedicación a la creación literaria... ...fue miembro del Partido Comunista salvadoreño... ...pero ya había sido encarcelado en varias ocasiones en su país... Cuando se fue al exilio ¿no? eh, Lo llevó por Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba eh, Bueno, Se ganaba la vida con los ensayos y artículos que iban publicando A las que le permitió viajar por motivos periodísticos Y otras por activismo político A Vietnam y a Corea Y a numerosos países europeos y sudamericanos Seguimos escuchando a um, Roque Dalton Vamos a escuchar En su propia voz Gracias a la, al, al disco Que nos envió Modesto López Desde México Vamos a escuchar eh, A muerte fiel eh, A muerte fiel eh, Y la muerte convidada Con la interpretación musical De Luz, Luz Aide Bermejo Roque Dalton Por la otra oreja y esta otra pequeña viñeta dedicada al 50 aniversario de la revolución soviética un hombre sale al patio trasero de su casa allí no llega nunca el duro viento del otoño tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se mesa con cariño el cabello aquí las canas del hambre aquí las de aquel día en que fue héroe Entre miles de héroes Aquí las huellas del asco Las señales del que tocó con dedos jóvenes La grandeza Las del temor Las de la inmensa alegría Las del todopoderoso conocimiento En el fondo del cielo Luce una estrella que él llama esperanza El hombre alza su copa Y bebe. Oh dulce multitud Recién llega martirio de sombra en grave duda enroqueciendo el paso del caballo o del coraje la aplastado polvo garganta ausente desterrada cantando un clima ajeno y protegido acaso no me Como el peso del espanto Cara común la muerte de los muertos La muerte, muerte no La del poema Me mide, me madura Los pechos espesos de las voces. Adiós oh multitud, mi vieja ciega, oh multitud racimo de dar gritos. Adiós martirio, símbolo del símbolo, en que me reconozco y continuo. oreja latinoamericana Y seguimos homenajeando a Roque Dalton... Eh, ...que por desavenencias con los dirigentes izquierdistas... ...de su país izquierdista, no, de, del Partido Comunista... ...en 1967 abandonó ese Partido Comunista... ...y se mantuvo al margen de su militancia política hasta 1973... ...que regresó a El Salvador para alistarse en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo... ...donde tomó el seudónimo guerrillero de Julio del Marín. Tras colaborar activamente con esta organización clandestina partidaria... ...del enfrentamiento directo y la lucha armada... ...por razones que no se saben, que nunca se han llegado a aclarar... ...fue perseguido, juzgado y ejecutado por sus propios compañeros de armas, muchos que venían del Partido Comunista. Abandonaron su cuerpo en un paraje agreste donde fue despedazado y devorado por las fieras, ¿no? por los animales de allá. Esta ejecución desencadenó airadas protestas en los círculos intelectuales, especialmente entre los escritores hispanoamericanos, abanderados en su condena por el argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar, también crítico del Partido Comunista, eh, del estalinismo, eh, eh, hay algún disco que, que tenemos la palabra de él eh, contando, relatando los poemas de Roque Dalton. Cuando sepas que muerto No pronuncies mi nombre Estamos escuchando Alta Hora de la Noche se De Roque Dalton por Oscar Chávez La muerte y el reposo Tu voz que es la campana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 pronuncia flor que tú la dio su amor tengo su MULȚUMIT has que muerto desde la obscura tierra vendría por tu voz no pronuncies mi nombre paz que muerto no pronuncies mi nombre desde la obscura tierra Ay vendría por tu Sí, sí, pero ya hablamos, ¿no?, alguna vez de que no me tenés que gritar, me lo puedes decir... ¡Te dije que se termina el programa! No no seas impertinente, por favor, podés decírmelo de otra manera, yo te hablo adiós, bien... ¡Adiós, señor suyo. No, yo... Eh, ¡Adiós! Eh, ¿Ves, Lara, cómo, cómo Río me contesta bien? Eh, ¿Me lo podés presentar eh, de otra manera, Lara, por favor? Está bien... Presentó una subversión de hasta siempre. Muy bien, perfectamente y listo. Muchas gracias. Bueno, en este programa homenajeamos a, a Rita Lee, que recientemente falleció. Eh, bueno, a Roque Dalton, que falleció... Lo mataron el 10 de mayo de 1975. Eh... Bueno y, y nos quedan muchos homenajes por el próximo programa seguramente pasaremos la voz de, Ro, de, de Julio Cortázar narrando a Roque Dalton pero ahora vamos a propósito de Chile de, de nuestra posición que Alejandro lo dijo muy bien eh, anulando el voto en esta, en esta farsa ¿no? electoral por la constitución Regimentada, porque no tocan ni la policía ni la fuerza represiva ni, ni la impunidad reinante, ¿no? En Chile. Vamos a escuchar un grupo chileno que hace mucho que no escuchamos también. Ainti Limani. Gracias Pablo Guso, por la operación psicotécnica y la contención eh, psicopedagógica con los chicos. Sí. Bueno, una subversión, otra subversión más del clásico de Carlos Puebla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. De tu herida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la intrañable transparencia De tu herida presencia, comandante Che Guevara Como junto a ti seguimos y con fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí. Me queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegue De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes gira la otra oreja buenas noches buenas